Mejor una que no sepa nadie. ¿La marenco? Sí. Me Querido i v o q u é Arielica i s a j a r o v de capacidad diferente, dije que Evelyn Glennie, a quien estamos escuchando, era ciega en el anuncio, en una que no sepa nadie de hoy, pero era sorda, lo cual vuelve todo más complejo. Era, y para. para... Cambiar un poco con las costumbres de esta sección es porque no murió todavía. Vamos, todavía. Vamos todavía. Evelyn Glennie es una virtuosa percusionista escocesa que nació en 1965 y que creció en una granja rodeada de animales. Y parece que eso le, le transmitió, le dejó un amor por, por la vida animal muy grande. Y empieza estudiando piano de pequeña. Pero muy tempranamente ve en, una, en, una, en un concierto orquestal ve la sección de percusión y dice: Por acá va lo mío, esto es lo que a mí me late, es lo que me interesa. Y digamos que sigue、sí, un poco la máxima de John Cage, que dice: Todo en el mundo tiene su propio espíritu, que puede liberarse poniéndolo en vibración. Si bien la marimba, que es lo que estamos escuchando, es uno de los instrumentos más、eh, asociados con Evelyn Glennie. Toca de todo. Cualquier cosa que le pueda golpear, sacar un sonido percusivo, cae en las manos de Belingleni. A los 12 años entra a la escuela secundaria, donde conoce a su primer profesor de música, y ahí se maravilla con los instrumentos de percusión, pero empieza lentamente a perder la audición, lo que la lleva a tocar descalza y a aprender a escuchar con otras partes del cuerpo. Cuenta que en estas clases de música, el profesor, la primera reacción que tuvo fue d e c i r l e bueno, y. Cómo vas a tocar, cómo vas a, cómo vas a hacer música si no puedes escuchar, pero que muy rápidamente empezaron a, a hacer algunos ejercicios en los cuales Evelyn Glenn ponía las manos sobre las paredes y a través de las vibraciones intentaba descubrir las notas y las sonoridades de los instrumentos. Por los oídos de la piel. Exactamente. Esta cuestión de, de su sordera o de su, de su capacidad diferente.、Eh, Le trajo muchos malos entendidos a lo largo de su carrera, lo cual la lleva en determinado momento a escribir un texto como para decir: Bueno, a ver, la cosa es más o menos así. Es un, un texto que está colgado en su, en su página web hace ya muchos años y dice algo así: Este artículo está escrito para dejar las cosas en claro y permitir que el público disfrute la experiencia de escucharme como una música en continuo desarrollo y no como una freak o un milagro de la naturaleza. La escucha es básicamente una forma especializada del tacto. Por algún motivo tendemos a hacer una distinción entre escuchar un sonido y sentir una vibración, cuando en realidad son la misma cosa. Con los sonidos graves, el oído se vuelve ineficiente y el resto del cuerpo entra en acción. Sin embargo, creo que también podemos sentir los sonidos agudos, sea en el pecho, el cuello o el rostro. Además, hay otro elemento: la vista. Si veo un parche o un platillo vibrar, o incluso las hojas de un árbol moverse con el viento, mi cerebro crea el sonido correspondiente. La pregunta es: ¿cómo escucha cualquier persona? En mi caso, alguno de los procesos o la información original puede diferir, pero para oír un sonido, lo único que hago es escucharlo. En verdad, no tengo más, claro, no tengo más en claro cómo escucho yo que cómo escucha cualquier persona. ¿Quién puede asegurar que dos personas escuchen lo mismo? Yo diría que la escucha de cada cual es diferente. En 1982, Evelyn Glennie se muda a Londres y sigue estudiando. Estudia en la RAM, no en la Resistencia Ancestral Mapuche, sino en la Real Academia de Música, porque si no, bueno, quizás va, alguien se puede llegar a confundir.、Eh, en 1989 participa del Carnaval de Río de Janeiro y ahí empieza a ganar.、Eh, El primero de, de sus tres premios Grammy empieza a desarrollar una carrera, toca por todo el mundo, mete un montón de conciertos, viaja por todos lados, lo que la lleva en 1990 a escribir una autobiografía muy tempranamente, una biografía que se llama Good Vibrations, como el tema de los,、eh, de los Beach Boys. En, a principios de los 90 empieza a grabar sus primeros discos solistas. Además de grabar un montón de obras para percusión y del repertorio más clásico, empieza a sacar sus discos donde mete composiciones de otras personas, pero también empieza a poner algunas composiciones propias y algunas improvisaciones también. Escuchemos si te parece este Bongo Zero, es una obra del compositor Roberto Sierra para Bongo solista. Vamos a Evelyn Glennie, esta percusionista sorda. En este caso, una obra de Bongo sola. Bongo pero, solo, sí. Pero también tocando con otra gente en orquestas, en distintos proyectos, ¿no? Sí,、eh, es verdad, uno dice, bueno,、eh, ¿cómo hace? Pero hace. Como ella dice, simplemente escucho. Ha tocado y toca con orquestas, con, con pianistas, con distintos grupos.、Eh, hace poco publicó en su, en su Facebook, en su Twitter. Eh, unas improvisaciones con un armoniquista, a ella tocando maracas.、Eh. Qué difícil que es para uno no ponerse en el lugar, ni estar escuchándolo desde una perspectiva performática, ni tampoco de el descubrir dónde está el truco, ¿no? Como salir de eso. Sí, bueno, eso es exactamente lo que ella dice: no, no escucharla como un fenómeno de la naturaleza, o como un engaño, o, o asombrarse únicamente por su condición, sino disfrutar la música, que pase algo atrás de la música. En 1998 diseña su propio tartán. El tartán es este patrón escocés, lo que llamaremos una camisa escocesa, de rayas horizontales y verticales. Ella diseña su propio tartán, está registrado. No conozco mucho de la tradición escocesa, pero parece que esto es algo bastante importante. Algo que es muy importante también para Evelyn Glenn y parece que son las motos, porque en su propia biografía dice que en 2001 sacó la licencia para conducir motos y hay una foto de ella muy, muy contenta con su moto. En el año 2007 es nombrada dama por el Imperio Británico. En el 2009 diseña sus propias joyas, tiene una línea de joyería también con motivos musicales. Y en 2012, esto sí es, es verdaderamente. Masivo, digamos, toca en la apertura de los Juegos Olímpicos,、eh, está, está filmado en, en dos momentos de la apertura de los Juegos Olímpicos. Ahí está Evelyn Glenn tocando. o o c m Como te contaba, es una coleccionista de instrumentos, tiene más de 2.000 instrumentos de percusión. En algunos documentales o entrevistas se puede ver su estudio, su lugar de trabajo. Una catarata de cosas colgadas de la pared en estantes, tambores de todos los tamaños, platillos, etc. Y ella ya está pensando cómo hacer para que eso después sea donado a alguna institución o vaya uno a saber qué. Trabajó con Bjork, trabajó con Bella Fleck, el intérprete de banjo, trabajó con Bobby McFerrin, trabajó con Fred Fritz, el músico experimental inglés. Estamos escuchando de fondo. Un, una pieza de, de un disco que graba con Fred Fried y dice que le gustaría trabajar con Eminem y con Kate Bush. Con respecto a Eminem, dice que para ella la percusión y la voz son los instrumentos más primitivos o primarios o, o ancestrales, por decir así. Entonces, que siempre le interesa el vínculo entre la percusión y la voz. Dio en el año 2003 una charla TED también. que Que, fue bastante, que circuló bastante, la charla se llama Cómo escuchar verdaderamente. Y ella dice ahí que su objetivo en la vida es enseñarle al mundo a escuchar. q u es un poco ambicioso. Ambicioso, sí. Pero dice que como primer paso uno tiene que escucharse a uno mismo, abrir el cuerpo y convertirlo en una cámara resonante. Dice que la escucha está subestimada y que escuchar es más que simplemente oír. Es relacionarse, es crear vínculos y que la verdadera escucha es holística, es con todo el cuerpo, es r e l a c i o n a r justamente. En el año 2004 sale un documental sobre Evelyn Glenn i e que se llama Touch the Sound: tocar el sonido. Un hermoso documental donde ella bueno, cuenta todas estas cosas y se las ve se, se la ve la tocar e improvisar. Mismo con Fred Fried que mencionábamos recién. Y si te parece, escuchemos un temita más. First Contact o Primer Contacto, esto es un disco del año 2000. Como curiosidad, este disco está mezclado por Michael Brower, que al mismo tiempo estaba mezclando el disco debut de Coldplay. Un técnico se ve muy versátil. Mira, una sala al lado de la otra, Coldplay y la amiga que estamos escuchando. Hoy en una que no sepa nadie, Evelyn Glennie.